Radio Urique Deportes. Ahora qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a tiempo de deportes en la sintonía de Radio Urique 97.6 de la frecuencia modulada. Vaya fin de semana el que nos espera en materia deportiva interesante cuanto menos por lo que hay en juego en cuanto a los intereses de los equipos y deportistas Ubriqueños. ...tenemos eh, por un lado como la cita... ...destacada sin duda... ...de estos próximos días... ...ese encuentro, ese derbi serrano... ...que se va a disputar en el Municipal de Cuatro Vientos... ...de Prado de Rey el próximo domingo... ...seis y media de la tarde... ...Juventud de Prado de Rey... ...Ubrique, Unión Deportiva... ...un partido en el que el conjunto ubriqueño... ...se juega, como ya no puede ser de otra manera... ...todas sus opciones para conquistar el título liguero... ...una vez que el, el ascenso se conseguía matemáticamente la semana pasada. Eh, sin duda, va a ser un final de temporada de infarto. El Ubrique Unión Deportiva tiene que conseguir cuatro de los seis puntos que habrá el liza en estas dos próximas jornadas. Aunque, si se dan una serie de resultados, ya eh, ganando en empleado de rey este fin de semana, incluso podría proclamarse campeón antes de la última jornada. Para ello, pues en este caso, el conjunto... ...del Alcalá, del Valle, no tendría que ganar en, en su casa frente al Tarifa... ...dos equipos que están metidos en zona de ascenso... ...y si bien el Alcalá, pues podemos decir casi que lo tiene amarrado... ...y ahora mira también a la posibilidad de ganar la Liga... ...por su parte el Tarifa con el empate de la pasada semana en casa... Eh, tiene la obligación de puntuar si no quiere verse en la última jornada en apuros eh, para conseguir meterse en una zona de ascenso que ha estado ocupando durante toda la temporada. Es decir, no van a regalar nada a los tarifeños en alcalá del Valle y vamos a ver si ese encuentro beneficia al Lubrico Deportiva. Por su parte, el conjunto que dirige Miguel Domínguez no tiene una fácil papeleta para esta jornada, ya que el caprichoso calendario ha querido que se vaya a jugar buena parte de sus opciones en el derbi de la Sierra de Cádiz ante el Prado de Rey, el Juventud de Prado de Rey. Un un equipo que parece que viene a menos en estas últimas jornadas, pero que eh, siempre se toma muy en serio los encuentros frente a Lubric Unión Deportiva por esa rivalidad comarcal de la que hablamos. Nunca han sido eh, muy vistosos ni han sido presionados partidos que se han caracterizado por los goles, los choques entre ambos conjuntos y sin duda eh, el partido del próximo domingo tiene todas las eh, opciones de ser de esa forma similar, sobre todo por lo que hay en juego. Nos comentaban que si bien el Juventud de Prado de Rey en el último partido de Liga eh, se desplazó oh, fuera con tan solo 10 jugadores, para este de Ubrique sin duda va a contar... Eh, pues con casi toda la plantilla disponible Porque todo el mundo quiere jugar Este tipo de partido Ahora enseguida vamos a estar hablando De eh, la última hora De ese duelo entre el Ubricuñón Deportiva Y el Juventud de Prado de Rey Y también vamos a estar muy atentos A la categoría infantil porque el Ubrico Deportiva También se juega eh, Con el Alcalá del Valle El título liguero, lubricuñón Deportiva juega Mañana sábado aquí en, eh, en el Antonio Barbadillo Ante Olvera, si gana pues la liga será suya, depende del mismo. En cambio, si empata o pierde y gana el Alcalá del Valle, se les fumaría esa posibilidad de proclamarse campeón. Por lo tanto, no cabe otra cosa que la victoria para no tener que depender de otros resultados de lo que haga el conjunto del Alcalá del Valle en, esa, en esta jornada en la que se mide, pues en este caso, al Florida Club Deportivo, uno de los equipos Eh, podemos decir, más eh, flojos de la, de la categoría. Vamos a ver, vamos a ver por qué, como hemos dicho, emoción en todo lo alto. Además de eso, también hoy tenemos, este fin de semana vamos a tener las dos últimas jornadas de la, del provincial de la Liga Regular de Baloncesto, Fercabe Cabu, Cadete y Cabo Infantil. Eh, juegan, en este caso, eh, aquí en casa, los eh, infantiles mañana ante ADESA 80, los cadetes el domingo frente a Gisnástica Portuense, con la opción de conseguir un pleno de victorias en la liga regular si ganan estos partidos y además con un premio que sería el, el ser considerado o, o el ser el anfitrión de la fase final que se jugaría en las próximas semanas. En fútbol sala disputa de la vigésimo quinta jornada de liga. Por cierto, la liga local de, de fútbol también se juega la primera jornada del trofeo del petaquero. Mañana también, en lo relacionado con el senderismo, se celebra la sexta travesía solidaria la Petaquina, que organiza el Club de Senderismo los tres caminos y que va a ser a beneficio de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de C Caádinos confirman que serán un total de 110 los participantes en esta travesía que ha tenido, tuvo que cambiar de fecha eh, por la mala climatología y que se ajustó a este, 12, eh, a este 11 de mayo 12 de mayo, perdón, en el que pues, parece ser que vamos a tener un fin de semana cargado de eventos de todo, de todo tipo. Eh, lo que se refiere a Ultrafondo, también vamos a tener este fin de semana dos citas de interés, los 101 kilómetros de Ronda, donde habrá presencia ubriqueña como todos los años, y también va a haberla en la décima edición de la Transvulcanio Ultramaratón Naviera Armas, prueba puntual para el Campeonato del Mundo de Ultrafondo, de 73 kilómetros, que se celebra en la Isla Canaria de La Palma, y en la que también va a haber... ...presencia de corredores de nuestra localidad. En Prado de Rey también se va a celebrar este fin de semana... ...un torneo de ajedrez y en lo que se refiere al ciclismo... Eh, ...pues tenemos una prueba de montaña, de ciclismo de montaña... ...de interés muy cerca de aquí, en Villa Martín. ...el cuarto rally BTT, en las montañas, sexto memorial... ...Antonio Ríos Mesa. Y también vamos a, o se va a celebrar en Churrián, en Málaga... Eh, ...la edición 72 del trofeo de San Isidro, ladrador de ciclismo en ruta, donde va a haber también participación ubriqueña. Eso hay que añadir, pues las propuestas de los clubes ...ciclistas de nuestra localidad para este fin de semana. Además de eso también, entre hoy y mañana se disputa en Sevilla... ...en el escenario del Lago Azul, el Campeonato de España... ...de pesca deportiva en Agua Dulce... ...que va a contar con la presencia del ubriqueño Jesús Sánchez. Y además, también hoy vamos a dedicar tiempo... ...a lo que va a ser el 10 de junio la, décima, la novena edición del Pentaleon Ride... ...Ciudad de Ubrique, que sigue... Eh, ...más o menos con el formato del año pasado... ...va a contar con dos modalidades... ...el Pentathlon Ride y el Pentathlon Running... ...este último se diferencia del otro... ...en que no entra la disciplina... ...o el deporte del mountain bike... ...enseguida vamos a dar ese primer avance... ...de lo que va a ser el Pentathlon Ride... ...de este año... ...que por, que por cierto va a rendir homenaje... ...al deportista arcense... Eh, ...Jacob Soria recientemente eh, fallecido... ...y por último comentar que ayer se disputaban... Otros dos partidos del trofeo del petaquero de fútbol 7, en este caso, le tocaba el turno al grupo B. Y estos fueron los resultados de Piña 4, Dimopel 1 y Escuela Patronato Municipal de Deportes 5, Rojas Ubrique 5. Manda de Piña con 9 puntos, C 4 Rojas Ubrique, 3 Dimopel 1, Escuela Patronato Municipal de Deportes y cierra la tabla de la espiga con 0 puntos. Todas estas cuestiones las analizamos en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida doblemos.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 Tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. El próximo viernes 18 de mayo nos visita el ortodoncista para la colocación de correctores infantiles y de adultos. Salón de celebraciones La Vega y Eurocatering en la zona de expansión. Disponemos de un amplísimo local totalmente equipado para sus celebraciones, bodas, comuniones, bautizos y cualquier tipo de eventos. Música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 proveche nuestras ofertas los jueves dos pizzas por 8 euros bomba de patatas para dos personas por siete euros hamburguesa doble de carne de pollo con verduras por tan solo 4 con50 euros además hazte socio y disfruta de los descuentos en comidas y bebidas en que pa bla lupe servimos a domicilio solicite su encargo los teléfonos 956 46 44 10 o 682 52 26 36 que va Pla Lupe en calllle Fernando Bvilar número 12 junto al Polidepatiu. <música> Fus 5 y 45 minutos de la tarde, entramos eh, inmediatamente en materia con el avance y el repaso a la jornada futbolística que se reduce mmm, drásticamente en comparación con otras semanas anteriores porque ya solo nos quedan dos equipos en competición, el señor y el infantil y si las cosas van bien, pues en el segundo de los casos todavía nos va a quedar Eh, ...algunos partidos por disputar... ...porque el Ubric Unión Deportiva de Modest, de Antonio Barragán... ...el infantil, eh, el conjunto infantil que milita en el Grupo 6 de la Tercera Andaluza... ...juega mañana a partir de la una y media en Olvera... ...en este caso un partido trascendental... ...porque recuerden que el ubrico Unión Deportiva actualmente es líder... ...y el Alcalá del Valle es el segundo clasificado... ...a dos puntos del conjunto ubriqueño... ...falta solo esta jornada... Y, ...y bueno, pues mientras que el Alcalá del Valle se mide al conjunto de eh, Florida... ...el Ubrico Unión Deportiva se enfrentará a Olvera... cuidado, porque precisamente eh, el partido hace dos tres jornadas... ...entre el Alcalá del Valle y Olvera... ...fue lo que permitió que el Ubrico Unión Deportiva recuperara el liderato... ...ese partido terminó con empate a cero... ...y el Ubric Unión Deportiva, pues en este caso... Eh, ...consiguió sobrepasar en la tabla al Alcalá del Valle... ...estaban empatados a puntos... ...pero el golaverás beneficia al equipo alcalareño... ...por lo tanto, eh, el Ubric Unión Deportiva... ...se vivió beneficiado por ese, eh, por ese resultado... ...y esperemos que Olvera no vuelva a ser juez... ...y, y que en este ca caso, el conjunto ubriqueño... ...consiga superar al conjunto olverense... ...al que ya venció en la primera, en la primera vuelta... Antonio José Rodán Gómez va a ser el encargado de dirigir este partido y sus asistentes serán Patricia Luna Baro y Arón Varderrama Sánchez. Y qué curioso, porque eh, los mismos equipos, pero en categoría senior, son los que se van a jugar el título de liga también en la segunda andaluza senior, el Ubricuión Deportiva y el Alcalá del Valle. Mientras que el Alcalá del Valle visita Tarifa... Eh, perdón, recibe al Tarifa, queremos decir, el Ubrico Unión Deportiva visita Prado de Rey. Se mide la juventud de Prado de Rey el domingo a las seis y media en el municipal de Cuatro Vientos. Por cierto, que estos dos partidos van a tener el mismo horario, y unificación de horarios en estos dos choques y en el que enfrenta también a la Salle y el conjunto del eh, Rivera. Un equipo que eh, prácticamente pues eh, o, o tiene un alto porcentaje de eh, defender. ...a falta todavía de dos eh, jornadas... ...por lo tanto, mucho en juego... ...por eso se unifican esos horarios... ...y veremos si el Ubrique Unión Deportiva... ...consigue eh, lo más importante... ...la victoria... ...que le va a permitir, por un lado... ...o mantener vivas sus opciones... ...de cara a la última jornada... ...que se van a que se jugará a quien Ubrique ante la Salle... ...de proclamarse campeón de liga... ...o incluso, en este caso pues proclamarse campeón de liga con una semana de alteración si el Alcalá del Valle no consigue ganar en su casa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso, siempre que el Lubricuyón Deportiva gane, tiene que ganar y va a ir a buscar la victoria para, para uh, aclarar las cosas cuanto antes. El partido se juega en el Municipal de Cuatro Vientos, nosotros, como siempre, vamos a escuchar la última hora en boca del entrenador del Club Unión Deportiva cómo se presenta el, el partido, cómo está el equipo y las ganas que hay de que llegue ya el encuentro del próximo domingo. Pues el partido del domingo no lo vamos a tomar como no hemos tomado los partidos de toda atrás, ¿no? Como una verdadera final, puesto que ya una vez conseguido el objetivo del ascenso, lo que queremos terminar el año es como campeones. Uf, pues pueda ser, ¿no? Pero la verdad es que sabemos que que en Prado de rey no nos van a regalar absolutamente nada no y tendremos que dar la mejor versión de este equipo para para traernos algo positivo hacia Urique, no que traernos algo positivo hace que sería o ya poder según los resultados ser campeones o tener la posibilidad de ser campeones aquí la semana que viene contra la fall no puesto que sabemos que, que aquí en todo tipo de partido no no vamos, las rayas no cuentan para nada y es como si fuera una final, ¿no? Que los dos vamos a querer ganar y no nos vamos a regalar nada tanto uno como otro. Así que sabemos que va a ser un partido bastante difícil y en Prado Rey. Sí, aquí los derbis desde que estamos nosotros compitiendo contra ellos, pues la verdad que han sido siempre resultados muy cortos, ¿no? O, o pues en este caso empate. Así que esperemos que que se pueda cambiar esa racha, ¿no? Y si tenemos a lo menos un mal día, pues un empate tampoco sería malo. Sí, creo que estarán cambiados, ¿no? Con el transcurso de la temporada pues han ido cambiando de jugadores, pero sí, seguramente pues no esperaremos un Prado Rey como el vimos aquí, ¿no? Cabe recordar que aquí el partido fue 0-0, pero que se dieron... se fallaron dos penaltis, uno por cada equipo y la verdad que fue un partido muy intenso, como esperemos que sea el del domingo. Sí, hombre, mentalmente pues ya ve y más después del subidón del domingo, ¿no? donde ya creo que nos quitamos los nervios de, del ascenso porque sabíamos que era una cosa que, que más tarde o más temprano tenía que llegar y yo creo que al, al haberlo conseguido pues seguramente nos ha dado un subidón muy grande que, que esperemos que se refleje el domingo sobre el campo. Sí, sabemos que hay un Alcala Tarifa, donde también es muy importante, pero el Alcala viene una buena dinámica, ¿no? La salida nuestra no es nada fácil, es una salida complicada como son todas en esta categoría y por eso antes te he de comentado del empate, ¿no? Nosotros, si por A por B, pues allí sacamos un empate, vamos a depender a quién ubrique en la última jornada para ser campeones, ¿no? Así que esperemos traer un resultado bueno y poder depender de nosotros en la última jornada. Pues hasta ahora mismo tenemos jugadores no pago otra vez rankeante, luego no podía entrenar toda la semana cuando vi con un resfriado muy grande, sabe con problemas en el cuello, ¿no? Pero esperemos que ya hacia el domingo pues estén todos todos para poder disputar el partido. No sabemos si va a haber mucha gente, ¿no? Pero no imaginamos que sí, siempre que hemos jugado allí, la gente suele respondernos allí y la verdad que después del ascenso y la hora que es el domingo que es una buena hora, pues esperamos, la verdad que sí que esperamos mucha gente de allí deบุรี. Como saben, partido correspondiente a la jornada treinta y tres y penúltima de la segunda andaluza, señor Francisco Javier Peña Román va a ser el encargado de dirigir este partido, mientras que eh, Carolina Dupla Impardo y Ángel Romano Grosso, pues, pondrán el orden en las bandas, serán sus jueces de, de línea. Pues, esa es la previa que tenemos de ese partido, insistimos, cuatro puntos, necesita Lubrico Unión Deportiva para proclamarse campeón de liga sin depender de resultados de tercero. ...y Vamos a ver si se consiguen lo antes posible o incluso si esos resultados de tercero pues pueden ser favorables mejor que mejor. Pendientes, por lo tanto, a la vez que se juegue ese eh Juventud de Prado de Rayo Unión Deportiva de la Alcalá del Valle Tarifa, que se va a jugar en el municipal de Alcalá del Valle a la misma hora, el domingo a las seis... eh no, perdón, no sé... no el partido en sí no se va a jugar el domingo sino mañana sábado, es decir, que ya Eh, ...se va a saber ese eh, resultado entre el conjunto alcalaino y el del Tarifa... ...el Ubricuillón Deportiva pues va a jugar con esa ventaja o esa presión... ...ya veremos lo que ocurre, nosotros damos dábamos por hecho y ahora podemos observar... ...que el partido está programado para mañana, sábado, día 12 de mayo... ...a partir de las seis y media de la tarde, pues eh, vamos a ver... ...vamos a estar pendiente primero de ese resultado que se va a dar mañana... ...y posteriormente... Pues el Ubrique Unión Deportiva ya sabrá si le basta con un empate para, para ser campeón de liga o si tiene que ganar pues para mantener vivas las opciones de cara a esa última jornada o, o incluso, como decía Miguel Domínguez empatando también le, le sirve de cara a esa última jornada. Cuatro puntos son los que necesita el Ubrique Unión eh, Deportiva. Recuerden, por lo tanto, que ese partido, si se juega, eh, decíamos nosotros antes, pues unificación de horarios, pues no. Eh, los únicos horarios unificados son el de la Salle-Rivera, Juventud de Prado del Rey y Ubricuñón Deportiva. Los dos únicos partidos que se juegan el domingo a las seis y media. Y el único encuentro que se juega el sábado, eh, precisamente, es ese del Alcalá del Valle del Tarifa y también juega la Algeciras con el Medina-Balompié. Eh, resultados que, bueno, pues ya... ...poco interesan al Ubrique Unión Deportiva... ...el de Algeciras y todo eso... ...porque a fin y al cabo su lucha está ahora mismo... ...en esa primera posición. Ah, dejamos el fútbol, a un lado nos quedamos... ...con la Liga Local de Fútbol... ...y en este caso... Eh, ...la primera jornada del Trofeo de San Isidro... ...que se va a disputar este próximo domingo... ...en el Antonio Barbadillo... ...los partidos del Grupo A... ...la Bodeguita Jóvenes Veteranos... ...a las 10 de la mañana... ...y a las 12 Juventus San José... ...y en las pistas de atletismo... ...en este caso, los del Grupo B... ...10 de la mañana, Vampiros Benojan... el mediodía, Al Andalus, aspirante. Y baloncesto, también cerramos las ligas regulares... Eh, ...mañana, el cabo infantil de Juan Luis Esteban... Eh, ...se mide a la de esa 80 a las 12 y media... ...en el pabellón polideportivo municipal... ...última jornada de la liga regular... ...el cabo, pues ya se aseguró hace unas cuantas semanas... ...la primera posición, es campeón de esa liga regular... ...y con una victoria casi que se pueda asegurar también... ...el acoger esa fase final a quien ubrique... ...la misma historia que Fer Kavekabu... ...que se mide a la gimnástica portugués... ...el domingo a las 11 de la mañana... ...también puede cerrar la primera... ...bueno, la, la competición de liga... ...la liga regular invisto... ...habiendo ganado todos los todo lo, lo jugados... ...y también si gana pues tendrá esa opción... ...de ser el anfitrión... ...el organizador de la fase final... Depende pues, de esos resultados del Grupo B en el que militan tanto el infantil como el cadete y los que se den luego en el Grupo A, donde también hay equipos con, eh, un, con buenos números como para ser organizados. La cosa es que el que tenga mejores números es el que tendría prioridad para organizar. La fase final. En lo referente al fútbol sala, estos son los partidos programados para este fin de semana. En División de Honor, jornada 25 y viernes, eh, Los Remedios ocho y media oasis Lounge donde fútbol sala nueve y media pintura de que revolución, diez y media gesto algar. Eh, Porti. En el pabellón a las ocho y media y otro servicio en la plaza de Galería y Panteras, a las nueve y media la Peña Bética Inter de Liam y a las diez y media de abril de Zu. Mañana sábado se van a jugar los partidos que quedan pendientes de la vigésimo cuaarrta jornada en división de honor, en el pabellón a las 9 de la mañana de Galería y Pantera estudiantes, a las diez donde fútbol Sala, Porti... construcciones, hermano Viórez Oliva, y a las once revolución autoservicio en la plaza. Y en primera división, también jornada número 25, en la cancha exterior, hoy viernes, ocho y media, la Escuela Café y Copas, Mafre, Bankia, a las nueve y media, Club Deportivo Celta, Urikar, Motos, y a las diez y media, Athletic Club, Don López, Gol, Copas. Y en la cancha exterior, a las nueve de la mañana, de mañana a sábado, malaca Café y Copas, Atlético futsal a las 10 js Urike, Frank Generali, a las once, Impala, 1987, La Lupe Kebab, ...y a las 12, LCR, Autoescuela La Sierra, UAS. Vámonos con más asuntos porque mañana también Ubrique eh, acoge la sexta travesía solidaria La Petaquina... ...que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos este año... ...a beneficio de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, Adisica... La salida será a partir de las 9 de la mañana en el centro de la Medina, avenida de España, 12 kilómetros de recorrido y, y una, un nivel, una dificultad moderada, tirando a fácil. El recorrido pues se sale del centro de la avenida de España, dirección de las cumbres, el Tejar, sendera hasta la Fuente Fátima, camino de la depura, depuradora, pasada de Córdoba, carretera de la piscina y final en la Plaza Las Palmeras, donde habrá un AKP preparado por la Asociación Adisica. En total, 110 inscritos. ...para esta sexta travesía solidaria, La Petaquina. Hacemos un paréntesis en lo que va a ser la agenda deportiva... ...de este fin de semana y vamos a hablar de lo que adelantamos... ...en nuestro sumario, estamos prácticamente un mes de que llegue... ...una de las citas más espectaculares del deporte ubriqueño... ...el Pentathlon Ride Ciudad Ubrique, novena edición... ...y parece que fue ayer cuando comenzó este proyecto... ...Juan Cristóbal Chacón, buenas tardes... Hola, buenas tardes tú... ...10 de junio, a un mes, eh, casi un mes, ¿no?... De, ...de la celebración de esta novena edición... ...del Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique... ...con la novedad este año de que... ...parece ser que no va a haber novedades, ¿no?... ...pues en principio no, eh, hemos, hemos, eh, hemos cogido el mismo recorrido... ...que, que el año pasado... Pero como ya es habitual, pues hemos, hemos puesto alguna variante uh -huh. eh, diferente al año pasado, nah, una, son pequeños cambios y esperemos que para mejorar eh, o para tener más contento a los, a los corredores y nah, no es nada, nada puntuable. Uh -huh. Lo primero, que decimos que llevas, eh, bueno, que queda un mes, te queda un mes de trabajo, pero doy fe de que no vaya, vas a empezar a trabajar ahora. Es lo que es el pentalón, porque ya lleva, podemos decir no. que hasta un par de meses antes ya estabas tú no, dando los primeros pasos, ¿no? El pentalón básicamente no se para durante todo el año. Siempre está, eh, cuando estás más descansado, cuando estás un poquito, pues se te viene el flash a la cabeza y, y dices, joder, pues el año que viene, pues ya... y ya quieras que no, eso es trabajar, ¿no?, para, para el año siguiente, ¿no? Mm. Lo que es en serio, ponerme ya en serio, pues sí, es verdad, y llevo ya un par de meses atrás también... Eh, intentando de, de coordinarlo todo y, y nada Y esperando que llegue la fecha y, y a disfrutar del pentalón La inscripción se abrió hace poco, en el mes de abril, ¿y cómo van? Pues como todas las inscripciones, lentita al principio y después al final pues, pues viene todo el mundo a apuntarse y Ya es una cosa que lo tenemos ya bastante asumido uh -huh. están limitados a 150 recordemos. 150 serían 75 75 inscritos para la categoría running y 75 inscritos para la categoría rayos, o sea con bicicleta uh -huh. ¿qué cifra más o menos espera? ¿O ¿con yo, cuál estarías contento? Estoy, del yo, centenar... yo contento con lo, con la centena, estoy bastante bien, con que lleguemos a 100 corredores, esto ya es una, una prueba que, que está bastante bien Bueno, perspectivas, siempre perspectivas de gente que está más interesada, menos interesada ¿no? y, y dice bueno, pues este año puede ser un año bueno. Yo creo que sí que que podremos pasar del de centenar, pero mm. bueno, todo se verá. Lo primero que queríamos destacar también es que este año vais a rendir homenaje al deportista arcense Jacob Soria, el malogrado deportista que murió hace ya bueno, en fecha reciente. Eh, por De forma sorpresiva, ¿quién era Jacob Soria y, y por qué este homenaje? Bueno, a Jacob Soria eh, se nos ocurrió de hacerle este homenaje porque eh, vino al Pentalón, en, por lo menos en cinco o seis ediciones, de las nueve que llevamos, y me pareció un acto bastante bonito y honrarlo a él eh, por su trayectoria en el Pentalón, Y, y nada, y siempre es de agradecer porque la familia siempre agradece este, o, este acto que se, que se le da a él y bueno, por mi parte se, se lo merece cien por cien. Uh -huh. en un deportista sí. eh, joven sí. ha muerto da, eh, murió demasiado decir joven decir que hombre yo personalmente no lo conocía de mucho he hablado con él mucha, no muchas veces porque es lo único que he hablado con ha Ignacio cuando ha venido aquí al Pentalón uh -huh. el, el eh, muy amigo de Javier Lamela y Y a través de Javier, pues, donde yo más me he enterado de su trayectoria deportiva, de cómo entrenaba, de cómo de cómo hacía las cosas y de lo buen chaval que era, que era y demás. Y, y la verdad, pues, me conmovió este año y, y por haber venido a esta prueba tantas veces porque le gustaba mucho, pues, la verdad, pues, hacerle esta memoria no está, no está nada mal. Ajá. Eh, ¿Por qué este año no has cambiado nada? Porque creo que va a ser la primera vez en nueve ediciones ¿ah? ¿Crees que has dado ya con el formato ideal? Eso, y con... En definitiva es una, una prueba que es, ha sido, ha sido, es, tan, es tan enrevesada sí Que ha sido una búsqueda Ha sido una búsqueda uh, Continua, ¿no? Continua, de a ver cómo queda la prueba mejor Más larga, más corta, menos calles más calles más Más agua, menos agua Y siempre ha sido una búsqueda. Entonces, eh, cada vez que terminaba una prueba eh, le encontraban los fallos y quería solucionarlo al año siguiente. Pues para que no a estos fallos vamos a hacer esta otro Y por eso es más que nada ese cambio. Y segundo también, porque porque un cambio... Cambiar la prueba también, también le da un poco más de, de morbo, ¿no? Porque ¿qué nos va a poner este año? Eh, este año que igual... Eh, ¿Qué sorpresa va a ver es una ya se ha caracterizado como una prueba de, de sorpresa <risa> y nada y bien yo espero que, que les guste esta edición también con los, con esos dos cambios que hemos dado que no, no son muy relevantes pero bueno yo creo que, que van a influir positivamente se refiere a cambio en el recorrido simplemente no es un cambio en el recorrido es un cambio el, no es un cambio de recorrido el recorrido es el mismo lo único que pasa que como hace dos años pusimos la subida a las antenas, pues este año también vamos a poner la subida a la antena, pero no hasta arriba del todo, sino un poco más abajo. Uh -huh. y, y en vez de darle la huerta por detrás a toda la parte de los olivares, por el callejón de las Mositas, pues lo hacemos paralelo a la a la calzada de cemento. sí Se sube por la calzada de cemento y se baja por una una vereda que hay eh, paralela a la calzada. O sea que es un sub y baja. ...pero bueno... Eh, ...una rectificación digamos de... la rectificación ahí que son 500 metros nada más... ...y la otra novedad que hay no es de recorrido... ...sino la otra novedad es, es un plan que tengo de, de... ...de control para... ...para la llegada de los últimos corredores... ...o sea uh -huh. que a la una y media... ...a la una y media los escobas... ...tanto los dos escobas de bici como la escoba que va a pie... ...pues apretarán a correr... ...ya no, no irán... A, ...al paso del último apretarán a correr y a todo aquel que vayan cogiendo pues le van quitando el, el dorsal. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con esto? No es que lo van a eliminar, bueno, no costa para, para, para, para el tiempo final, no costa uh -huh. para el tiempo final, pero ellos pues, van a poder seguir haciendo la carrera, ya sin el escoba, como está todo señalizado y está todo sin el escoba, pueden seguir haciendo la carrera. Y ya cuando cuando nosotros lleguen ya los escobas al, a, a meta ...pues ya nosotros es un punto para saber... ...de que la carrera hasta ahí ha finalizado... Uh -huh. ...vale... ...la fecha muy similar a la del año pasado... ...es sí, la, que te, pasado la que te el... gustaba o, o te han cambiado... ...no... El, mm, ...bueno sí... Mm, ...me gusta esta fecha... ...porque yo a, al principio puse la, el 27 de mayo... Uh -huh. ...con respecto a... ...con respecto al caudal que lleva el río de agua... ...que entonces... Eh, ...como yo lo puse esa fecha, la puse en enero... ...no había pero, empezado no, a llover no, no todavía... <risa> y digo, buah, el año pasado fue también no, no llovió mucho y digo, pues este año igual, entonces la adelanté al 27, la adelanté al 27, digo, bueno, como no llovía, pues por, por, por lo menos para tener un poco de agua. ¿Qué es lo que pasó? Que después empezó a llover bastante, todo el agua que hemos estado viendo. Y y me llamaron de me llamaron del patronato porque a ver si yo podía cambiar la Cambiar la fecha de, del pentalón porque el 27 había problemas, porque la piscina no estaba terminada, porque... Y entonces, pues, después de del diálogo ese que tuvimos, pues decidimos de cambiar la ardía a 10. Uh -huh. A mí me viene bien porque el río va perfecto de agua y, por mi parte, ningún problema. Uh -huh. Digamos que el, el río para el día de la prueba parece que va a estar por tu experiencia va a estar perfectamente, te preocupa la temperatura del agua, porque el otro día hablábamos no a mí no porque yo que, no me había sí, no, que... en referencia a los deportistas, porque es fundamental a los corredores porque le el frío bueno, le llega a cortar el cuerpo ¿eh? el frío bueno yo daría un consejo a aquella gente que se van a meter en el río porque es una es un agua de nacimiento y la verdad que. Que tirarse de pronto al agua, pues la verdad, y viene viene de un esfuerzo, viene sudando, pues puede tener algún problema, ¿no? El, el truco que hay es cuando entres en el río, que te llega el agua por los tobillos, pues poquito a poco te vas agachando y te vas salpicando poquito a poco y vas entrando un poquito en fresco, ¿no? Y ya cuando llegues a las pozas, cuando llegues a, la, a las presas, pues más que nada que vayas bastante mojado para no tener esa, esa impresión de, de friardad del agua. Uh -huh. Insiste en la novedad del año pasado de incluir dos modalidades La tradicional y la pentathlon running eh, ¿Crees que dio buen resultado el crear esa nueva modalidad? Pues sí, pues porque ya la había repetido este año y, y hay mucha gente que le he visto las caras Y digo, y sin decirme nada, pues le he visto Y digo, hombre, Juan Cris, menos mal que te has acordado Los que no nos gustan las bicicletas, los que no... ...porque tenía, había bastante gente que querían participar en esta prueba... ...pero claro, no iban bien en bicicleta, no, no cogían la bicicleta... Y, ...y entonces pues eso les echaba para atrás... ...y ahora pues se ve que hay un 50-50... ...hay 50-50 de, de los ride y de los running. ¿No en realidad esto es mucho más la carrera? ¿Una, ¿Una carrera que ya de por sí es compleja de seguir? Sí, pero al fin y al cabo te tienes que cardear un poco la cabeza... ...y decir el recorrido es el mismo... El recorrido es el mismo para, para los dos y nada, simplemente cambian los colores de los dorsales y pones un pone una persona más controlando aquí en aquel y nada, y rezas un poquito para que sí. salga bien. El centro <ríe> neurálgico de la prueba volverá a estar en el pabellón, eso sí ya parece que va a ser definitivo, ¿no? Sí, ahí sí hemos, hemos visto que ahí donde mejor se controla la prueba, donde está todo concentrado ahí, ahí está el tiro, está los obstáculos, está voces de la bicicleta las metas todo entonces tienen mayor control sobre sobre la prueba el tráfico se procederá al corte de algunas vías y calles al, al tráfico la, durante la prueba o no la, las que se, las que se cortan así más radicalmente son prácticas el, el casco antiguo el caso contiguo y, y poco más porque las otras siguen abiertas al tráfico siempre controladas por por policía local y, y voluntario para dar paso a los coches mientras mientras mientras no vienen corredores y demás y nada y así lo hemos hecho estos nueve años y. De momento, mm. tocó, tocó madera, no no había problema. Casca Antiguo y Fernando Gavilán, supongo, ¿no? Calle Fernando Gavilán. Bueno, sí, lo que es la calle pues la, Fernando Gavilán y todo el pabellón. Ale, al, calles aledañas al pabellón. Eso está todo cortado. Lo que el centro neurálgico de la, de la prueba está... Mm. Efectivamente está... Vámonos con lo que a ti te gusta. Explícanos el orden bueno. de, de las pruebas, eh, de memoria, eh, de lo que van a ser las dos modalidades. Es sí, que no van a irle a ni, I, ni sí, Eso, eso. <risa> Pues nada, ya como conocéis como conocéis de otros años, pues como no hemos cambiado la prueba, lo voy a explicar muy rápido porque es sí. igual que es igual que la del año pasado. Y la salida sería allí en el en el Fernando Gavilán, del Fernando Gavilán se da la vuelta al pabellón y, y nos vamos al cerro de la piscina, se hace lo que es la piscina, los obstáculos. Y de los obstáculos ya te vas a parar el tema de los olivares sales por lo por la zona del hipersol parque rafael alberti el rafael rafael alberti se hace el museo de el el museo de de la piel del museo de la piel se se entra también al al museo de, de historia de Ubrique... Eh, cascot antiguoo se sube hasta hasta el carril del carril se hace una zona de, de trail. Que, que va desde el mirador del ubbriquel Larto hasta el carvario el carvario entramos bajamos los escalones del carvario ...y entramos otra vez en el cascontiguo hasta salir a la plaza del ayuntamiento y en la plaza del ayuntamiento cuando se va a la, la calle de la cárcel pues los que van corriendo tirarán para, para la plaza para la plaza tieno y ahí entran en el, en el río y las bicicletas tirarán para los semáforos ya buscando la plaza de la estrella. Uh -huh. ...los que entran corriendo entran al río, río abajo... ...hasta salir por el pabellón... ...y en el pabellón otra vez hacen el... ...lo que es el el cerro de la piscina... ...la piscina y los obstáculos... ...y ahí finalizaría lo que es la primera vuelta de... ...de carrera a pie... ...los que son de rai... ...pues <coughs> llegarían, cogerían la bicicleta y darían tres vueltas... ...prácticamente igual sin lo que es la Sierra del Carvario... Si lo que es la sierra del calvario prácticamente daría tres vueltas en bicicleta suelta la bicicleta eh, se van a hacer el tiro en la piscina y después del tiro pues se van a se, bajan a la piscina hacen los obstáculos y ya cogen el río hacia arriba a salir por los nueve caños de los nueve caños el casco antiguo la sierra la sierra otra vez que es entran al río llegan al final del río Hace otra vez la, la piscina, los obstáculos y el tiro y la meta Esto cansa hablando pero Sí, sí <ríe> más, más corriendo <ríe> Más corriendo Y la diferencia que hay esta con el, las que hacen el running Que la parte de bicicleta pues simplemente no lo hacen Las tres vueltas de bicicleta no lo hacen Sin embargo, hacen un tramo más corriendo eh, ven, Vengo a calcular, aunque está puesto en la página Que son unos 18 kilómetros La de running, la que no lleva bicicleta que son unos 18 kilómetros, con el poco este nuevo que hemos metido vamos a llegar sobre los 19 kilómetros, así. Uh -huh. Sería la, la prueba de running, ya con todo, ¿eh? con el río, con... en total serían unos 19 kilómetros. Y la otra, pues la que va con bicicleta, pues son eh, 14 kilómetros corriendo y 15 kilómetros de bicicleta. Uh -huh. ¿Dónde van a estar ubicadas las pozas? Siempre... Igual que el año pasado. Por, más que nada porque tengo mejor accesibilidad cuando tengo que montar las presas por el tema de la, el camión Pluma pues entonces ahí son los dos sitios que hemos barajado se pueden montar en más sitios pero me da tiempo nomás que montado Plaza de los Ejércitos y el la de la Plaza H... de los Ejércitos estará la presa, la grande que le domine, le, la más grande que montamos de las dos y después la otra que va con la con la cangrejera Uh -huh. va la pequeña va ir en la Plaza de la Estrella. Eh, zona de lavadero y otras ocurrencias varias pues durante la prueba. La zona de lavadero, los obstáculos que van a, van a ir igual, no ha funcionado bien si funciona bien, mejor no cambiarlo. Todo, digamos, todo va a estar concentrado en el pabellón como el año pasado, recuerdo otros años porque la de el ayuntamiento había una cosa. Sí, en sí. las cuatro esquinas había otra, el, sí, los sí. obstáculos... Lo hemos unificado todo allí, y salvo lo que es el recorrido, que es el río, la sierra, los olivares y el casco antiguo, pero todo lo demás está allí. ¿Inscripciones dónde, cómo y hasta cuándo? Pues las inscripciones mm. se pueden hacer... Eh, eh, está en, en Facebook... En el cartel está puesto el... El enlace, ¿no? Está puesto el enlace para con donde viene el número de cuentas. Simplemente los que son de fuera, por ejemplo, o de aquí de Ubrique, si quieren, uh, hacen el ingreso en, en, en la cuenta y después mandan un mandan un WhatsApp al número de teléfono que está reflejado, un WhatsApp, y ahí ponen ya lo que... Eh, ponen nombre, apellido, el DNI, fecha de nacimiento, eh, si es RAI right o RANI eh la talla de la camiseta y nada y ya está está apuntado. Y los locales tienen la... los locales pues tienen la uh -huh. tienen la opción uh -huh. de en el 7 pecado, pues se pueden apuntar directamente. Uh -huh. Premios. Pues premios habrá? Los premios pues están tenemos la clasificación de Rai que es la como quien dice la, la prueba la prueba Reina, ¿no? Reina de aquí que es la pantalón Rai el pues la Es a la que dedicamos más trofeos La otra como ha sido un, un, una cosa agregada Pues en la running, la que es carrera a pie Pues solamente tienen trofeos los tres primeros Y las tres primeras fémina. vale uh -huh. Después el tiro El tiro si va, va en conjunto Ray con running Da igual Se lo puede llevar un Ray o un running Una fémina o uh -huh. ¿Vale? Y, y en, en, la, en la prueba RAI, pues tenemos eh, eh, primero, segundo y tercero juvenil, eh, perdón, primero, tercero, primero, segundo y tercero senior, la fémina, eh, primero, segundo y tercero veterano, la fémina, primero, segundo y tercero eh, promesa y la fémina. Esa categoría promesa, eh, bueno, que ya se, se incorporó con anterioridad. Eh, pueden participar a partir de los 14 años, sería entre los 14, 14 y los 17, ¿no? De 14 a 17 años con la autorización de los padres, uh -huh. ¿vale? Que tienen que firmar la autorización también. Y tienen esa posibilidad de de, de 14 a 17 años, tienen, el, hacen el mismo recorrido que, lo, que todo el mundo. Uh -huh. Ya con esa edad, pues, la verdad que lo aguanta. Uh -huh. Pues, Juan, no sé si quieres añadir algo más que nos hayamos olvidado. Eh... Pues nada, simplemente pues mmm, aquellas cositas, aquellas cosas puntuales que tengo ahí pendiente, por ejemplo, pues que me dejen que me dejen este año pues meter la carrera por el por el lo diré, por el convento de del de convento de capuchino, uh -huh. porque no sé, hay algún problema de que están alguna hay gente molesta ahí porque pase la carrera por ahí, pero bueno, a ver si poniendo un poco más de precaución o poniendo un poco más de miramiento pues pues podemos poner la carrera porque vaya como todos los años que vaya por el, por el museo de la piel pues nada pues muy bien pues juan, eh, juan cri muchas gracias por venir aquí y contarnos este avance de lo que va a ser el pentalón reina pues desearte mucha suerte vale nada gracias gracias a ustedes también por ayudarme muchas gracias Nosotros eh, continuamos en los próximos minutos cambiando totalmente de registro y esto quiero decir de modalidad deportiva y nos vamos a quedar hablando de pesca deportiva porque este fin de semana se celebra en Sevilla el campeonato de España de pesca deportiva en agua dulce individual y en esta cita vamos a tener representación ubriqueña en la persona de eh, Jesús Sánchez al que tenemos al otro lado del teléfono. Jesús buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú qué pasa? Como decimos, durante este fin de, se este fin de semana Sevilla coge este Campeonato de España de pesca deportiva, donde vas a tener el, el, el honor, ¿no?, de participar, de formar parte de él. ¿Qué tal? ¿Cómo te, te encuentras? ¿Qué sensaciones tienes de cara a lo que va a ser este fin de semana? Pues la verdad que mm. sensaciones buenísima súper contentos de intentar, de, de conseguir un sueño que era participar en un Campeonato de España, que la verdad que es muy difícil llegar ahí, mm. y, han, y he tenido la oportunidad y Y va, realmente lo, lo tengo bien preparado, vamos, uh -huh. la verdad por eso, por, por eso que tú comentas, digo yo, eh, lo del honor de participar Porque para poder optar a un nacional, eh, bueno, optar de hecho a un nacional está al alcance de muy pocos Porque para ello hay que estar, eh, digamos, en una carrera de, de fondo en esto de la pesca Porque necesita eh, varios años, ¿no? Entre un campeonato y otro, porque, eh, bueno, esto va todo por mérito Y el mínimo son 3-4 años, ¿no? no en un año se puede conseguir mm. siendo campeón de Andalucía absoluto podías ir directamente al nacional. Eh, después si quedas entre los 10, uno de los 10 primeros te metes en los tres primeros te meterían en primera división y y en segunda a partir del hasta el 10. Yo mm. por la suerte pues me metí en segunda división Andaluza, en alta competición, uh -huh. después he, he ido justamente ahí el mismo escenario donde vamos al campeonato de España, eh, fui en segunda división, me he remontado a primera división y ahora mismo en Andalucía lo que hay primera división absoluta, no hay no hay segunda, ya se ha quitado la segunda ya lo que hay es la primera, uh -huh. que a raíz de ahí pues me han llamado para ir al Nacional de Representar Andalucía. Uh -huh. Sí Jesús, pero tú por ejemplo para poder participar en un campeonato de Andalucía, Eh, primero, digamos, tienes que ser de los destacados en, en tu club, ¿no? Eh, y, y después poder eh, dentro de lo que la clasificación de tu club y por número de federados poder acceder a un provincial, ganar, un, que, ganar o quedar entre los primeros de un provincial y después acceder, ¿no? Que no es una cosa que, que diga pues me voy a apuntar, ¿no? No, exactamente. Lo primero es estar en un club y de parte del club que, el, en el que yo pertenezco, que me siento súper orgulloso del club porque tenemos... Un, un palmarés súper grande ahí hay de campeones del mundo a campeones de europa de como el porce o bueno, y qué pasa que es más es muy difícil meterse para provincia solamente es difícil uh -huh. porque con lo que nos rodeamos en el club claro ya sabe que porque en el club hay gente hasta de Sevilla, de almería tenemos de granada que uh -huh. recogemos mucho de andalucía sabes uh -huh. porque... ¿Y qué pasa que son pescadores de que vamos, que ahí está todo el mundo a la altura, vamos. Porque al menos en, en, en Agua Dulce el Club Briqueño de Pesca Deportiva es de auténtica referencia en Andalucía, ¿no? Bueno, en Andalucía a nivel nacional, porque realmente a mí mi nombre me conocen a en Andalucía, mmm, me conocen, pero a nivel nacional conocer el Club Briqueño. El Club Briqueño es eh, súper conocido, nada más por decir Club Briqueño, pues ya sabe que que vamos que hay un nivel ahí bastante bueno. Vamos. Jesús, para hacernos una idea cuántos pescadores de de toda España se pueden dar cita este fin de semana en Sevilla. Pues este fin de semana creo que van a ser 105 pescadores. Uh -huh. Y de de Andalucía representamos 22. Uh -huh. 22 personas vamos a representar Andalucía. Y a ver, a ver qué tal se da. Esperemos que se dé bien y tampoco, ¿sabes? A ver que si puede ser de, de tener un buen resultado. El hecho de que de que venga el Campeonato de España Andalucía ya ya de por sí es un logro, ¿no? Porque eh, bueno, supongo que estará repartido por toda la, la, la geografía na, nacional y, y no es co, no es cosa que se dé todos los días. Exactamente, porque normalmente siempre han sido en Mérida, Sión Toledo, en el norte de España y eh, tenerlo aquí a, a una hora y poco de, de aquí de Urique pues fantástico, ¿sabe? Pues incluso los, Para poder ver el evento, porque merece la pena, ¿sabes? Uh -huh. eh, oye, Jesús, así a nivel general sobre el papel, eh, ¿qué comunidades suelen ser eh, potencia en esto de la, de la pesca en agua dulce? Pues los lo, lo que más le tememos realmente, supuestamente entre comillas, porque tú sabes que ahí puede haber sorpresas, ¿Sí? son los catalanes y los de los de Castilla y la Mancha. Uh -huh. sí, son los más fuertes... Por la, ...por la especie que hay... ...la técnica de pesca... ...son muy fuertes... Uh -huh. vamos ...en Andalucía también hay buen nivel... ...sabes... ...en Andalucía tenemos... vamos ...van un montón de... lo que ellos están entrenando de Sevilla... ...que son... ...ahí está el campeón de Andalucía... ...el tercero de Andalucía... ...y ahí... en ...los cordobeses... ...lógicamente... ...esto no hay que descartarlo... ...y nada... ...a ver qué tal... Uh -huh. Precisamente... Eh, ...me comentaba fuera de micro... ...que el campeón de Andalucía... Es Antonio Gandul, que en su tiempo fue componente del club briqueño, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, eh, yo, vamos, he pescado varios años con él, antes que yo en el club briqueño. Uh -huh. Es eh, un chaval de Alcala de Guadaira, y ha pescado con nosotros, y se fue... Se ha ido este año pasado a autoclub pero él se proclamó campeón de Andalucía, vamos, y, y precisamente me quitó a mí el... El campeonato, porque yo había hecho un 1 el primer sábado, uh -huh. a, absoluto, y, y él había hecho otro uno de sexto, pero yo tenía más peso, ¿verdad? Que al final él hizo otro uno y, y se proclamó campeón de Andalucía. Uh -huh. Vamos, yo fui el primero que lo llamé, vamos, lógicamente. <risa> <risa> eh. Amigo mío, vamos, amigos, y una bellísima persona. Uh -huh. Antes nos, nos dabas así un, un ligero esbozo, ¿no?, de, eh, bueno, de cómo ha, ha llegado ese campeonato de España, porque tu andadura eh, como comentábamos, eh, primero ha sido el, el poder participar en el campeonato provincial eh, sí. no y posteriormente campeonato de Andalucía, ya nos lo comentaba. Eh, explícanos más detalladamente cómo qué qué requisitos has tenido que cumplir hasta el ser seleccionado para poder participar en el campeonato de España. Pues el requisito es otro de de, meter, de primer, en primer lugar, meterme a, eh meterse en un provincial en por tu club. Ajá. Uh -huh. ¿sabes? Eso es el primer factor fuerte y sí, sobre todo en el club briqueño que la calidad que hay es, es super alta. Después en el provincial mira, pues puede ser más asequible porque a lo mejor vamos tres del club briqueño uno de Puerto Serrano dos, de un licencia uh -huh. y, a lo mejor, y a lo mejor incluso hay menos personas que cuando hacemos nosotros mismos un social del club. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y, uh -huh. y en total normalmente entran tres o cuatro para, para Andaluz. Ya en el Andaluz pues, es esto, vas al Andaluz Y si haces un buen puesto, puedes llegar a meterte en, en división. Eh, por suerte, me metí yo y Antonio Parra, que estaba anteriormente. Antonio, también hay un chaval de, de mi club, uh -huh. que también está metido en primera división. Que lo hemos metido los dos. Tenemos dos en, del club metidos en primera división. Uh -huh. okay. y, y ya de ahí, eh, ya juega, ya está metido en liga. ¿Qué quiere decir? O baja, o te mantiene, o te baja al club. Eso es así. Uh -huh. Después competimos en primera división y de ahí puedes ascender otra vez al nacional ¿sabes? y este año no tenemos en arco el, el primera, la primera división uh -huh. a ver qué tal uh -huh. y es en el mes de octubre creo no en octubre creo que es sí, sí, sí. y uh -huh. el campeonato de Andalucía de este año va a ser ahora en junio que es también allí en el Lago Azul Uh -huh. eso te... También también, voy, también he quedado tercero de provincia y voy ahí uh -huh. eso, eso deberíamos comentar, eh, Jesús Porque el escenario es el Lago Azul, que está en Sevilla mm, sí. Un escenario que se ha recuperado mm, relativamente eh, en fechas recientes Para avergar pruebas deportivas ¿Cómo es? El, es el río, para que lo entendáis Es el río Guadalquivir Que le han hecho un, una, una entrada es precioso, vamos, es que es, es ideal para un campeonato de Andaluz, nacional, es precioso. Eh, con la dificultad que tiene, que baja y sube de el nivel del uh -huh. agua, ¿sabes? Es una de las cosas que hay que tener pendiente, porque le dan entrada a barco por otro lado, no sé exactamente, que baja y sube. Uh -huh. Y después que tiene un poco de corriente, ¿sabes? hay puesto que son más de corriente... Es diferente a un lago, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. en la, la dificultad que yo veo. Lo único que yo veo ahí, dificultad es esa. Uh -huh. De la corriente, la altura, que baja en distintas horas, puede bajar y subir de, de nivel. Uh -huh. Jesús, a diferencia del escenario del Puente de la Barqueta, que también ha albergado campeonatos de Andalucía y, y pruebas de, de pesca deportiva, parece que este escenario no está tan dominado por los pescadores locales como, como el de la Barqueta, ¿no? es muy parecido es que es bastante parecido mm. lo que pasa que hay mm, la, la espe las especies que hay allí son algo más diferentes no, es, no hay tanto barbo como en la barqueta en la barqueta hay muchos barbos y bastante grandes, pero en definitiva es casi muy parecido es ¿eh? muy, mm. muy muy muy muy parecido. Uh -huh. La verdad que sí. Tengo entendido Jesús también que hay algunos que llevan Ya varias semanas entrenando en el lago como, Por ejemplo los catalanes eh, Según me, me comentaron eh, el, Esto se lo toman muy en serio ¿no? claro, Vienen a claro. entrenar con días de antelación el escenario para que no les coja por sorpresa Claro, esta gente bueno, Y los madrileños hace, hace cuestión de dos semanas hicieron la Copa Colmi Y ya estuvieron ahí entrenando esta semana están todos los puestos cogidos sin y de personas recesando estos días Que he estado hablando yo con gente de allí Uh -huh. Pero bueno, después está es qué eso, también te puedes hacer de tanta pesca y después sabe, no sé, no sé, <risa> aquello va a estar complicado, la verdad que lo hacen muy complicado. Pero bueno, yo voy a hacerlo lo mejor posible y me sale los resultados alto con pues, mejor y si no, pues me vendo con la cabeza bien alta de haber de haber llegado a mi objetivo que ir a un nacional. Uh -huh. Tú cómo ha, cómo has preparado este campeonato de España? ¿Cómo se te da tirar pesca en este lago azul? Bueno, dentro de los entrenamientos que he hecho, no he estatado conclusiones, me he venido muchas veces con la cabeza baja, con la... y... pero bueno, no se me da tampoco mal del todo, ¿sabes? Yo creo que vi ahí a, a Zota Caballo y ahí vi ahí, lo que me quiero decir, me quiero referir a Zota Caballo que había usado técnicas y de ahí no me voy a salir. Y, y, y por, lo, por lo tanto Jesús, ¿cuál va a ser esa estrategia que vas a seguir? ¿Cómo, cómo? La estrategia que vas a seguir. Pues la estrategia va a ser muy fácil, voy a buscar carpas y carpines que es lo que me puede dar peso porque hay otra modalidad que son los arbures y se me dan más bien mal, uh -huh. la verdad, porque no tengo experiencia en SP en SP porque es otra técnica y voy a ir más a lo a lo que sé y e intentar de hacer un buen, una buena posición e intentar de hacer peso, no uh -huh. me queda otra, ¿sabes? Uh -huh. Y ese va a ser mi objetivo. Y eh, ya eh, mete, eh, mete peso en el rejón En lo que voy a intentar uh -huh. Jesús, cuando, cuando hablamos de estrategia eh, Supongo que se valorarán varios elementos Yo creo que dos importantes son eh, Primero, tener en cuenta Como tú comentas El tipo de, de, de captura que quieres tener sí. y, el, y el tipo de cebo para esas capturas ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas también hay que tener en cuenta? Sí, pero sobre todo el, el engodo Es lo que más... El no equivocarte en el engodo En distancia y... Y buscar el engodo adecuado, ¿sabes? Y buscar la especie, porque es que es distinto el pescar de albures, es con otro, un engodo diferente a lo que se coge la carpa del carpín normalmente. Uh -huh. y, y lo que no puedes hacer es dos puestos o tres y y al final te van tres horas y no has hecho nada, ¿sabes? Muchas pruebas eres y no hacer has no intentar de ir a algo seguro, si sale, sale, y si no, pues, para tu casa. <risa> Eh, Jesús, esta es eh, tu segunda etapa en el mundo de la pesca deportiva, ¿no? ¿Por qué volviste? Pues sí. Pues sinceramente, la verdad que otra etapa tenía ganas de volver otra vez a pescar. Uh -huh. Porque me hacía falta, no sé por qué me, me enganchó enganché otra vez porque tenía ganas de, de volver al mundillo de la pesca. Uh -huh. Y después de relacionarme con mi compañero, que lo conozco de hace muchísimos años, y la verdad que estoy súper a gusto. es el club es una familia el clubriqueño sinceramente lo hablamos todo antes durante y después de las pruebas de que hacemos por eso es tan fuerte este club porque lo, lo dialogamos mucho sabes uh -huh. después somos una familia cuando te haces para algo ahí están. vamos son súper encantados la verdad que estamos súper súper bien y los resultados tan gracias a eso que que vamos toda una ¿sabes? Uh -huh. ¿Y, y te planteas esta etapa de forma diferente a como la planteabas en, en la primera etapa pues no sinceramente no yo esta etapa de la pesca ahora mismo me la, me la estoy tomando menos con menos obsesión como antes, porque será la, la edad yo antes sí. era más, como lógicamente más joven uh -huh. y tenía más más ansia y más más obsesión con la pesca ahora sin embargo voy en plan Pero a la edad voy más tranquilo, <ríe> aunque yo tranquilo no estoy ni ni dormido. <risa> pero pero sinceramente mmm, me sale más, estoy viendo que me sale mejor el resultado yendo de esta manera de de como vengan las cosas sin obsesiones. Uh -huh. Y punto, porque como salga la cosa y gracias a Dios yo pues me pues, pues, obteniendo el resultado. Uh -huh. Ya, ya se plantea uno, vive las cosas desde otro punto de vista diferente, como tú comentas, ¿no? Quizás de forma más sosegada y con más perspectiva, eh, digámoslo así. Pues nada, Jesús, no sé si quieres añadir algo más eh, para lo que te espera este fin de semana. Pues nada, yo solamente agradece a mi club el apoyo que tienen conmigo y en todo lo que me ha hecho falta están ahí, en, si me ha hecho falta algún material, algún tipo de material todo lo que me ha hecho falta hayan estado y ya está, e intenta de intenta llevar el nombre del club riqueño ante todo Pueblo Alto, ¿sabes? Uh -huh. Ese es mi objetivo y, y venirme contento y ya está. No, uh -huh. me, pues, no me queda otra, ¿sabes? Pues nada, Jesús, nosotros, nosotros, nosotros que te agradecemos que nos lo hayas contado y que te de, deseamos toda la suerte del mundo para este fin de semana, ¿eh? Pues muchas gracias, Edu. ¿eh? Muchas gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. sin bueno, it con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos ya el próximo lunes y esperemos que con muy buenas noticias, porque tenemos muchos frentes deportivos en estos próximos días, Campeonato de España, pruebas de carácter internacional y como no, la liga en juego en esa Segunda Andaluza eh, gaditana. De todo y hablaremos el próximo lunes a partir de las cinco y media aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora los servicios informativos de Radio Brique. ¡Feliz fin de semana!